En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Comencé a sentir dentro del corazón. Padre santo, Dios amado, gracias en este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, a través de estos micrófonos y por esta estación que tú has levantado con poder, que se llama Como Llama de Fuego a Tu Vida.org. Gracias por este espacio, Señor, que tú nos otorgas. Gracias, Señor, por cada persona que está sintonizando el programa. Gracias por un día tan maravilloso. Gracias por la oportunidad que tú nos das de hablar de ti, Señor. Un privilegio para Señor que no merecemos, en esta hora me elevo ante ti en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo Para suplicarte y pedirte tu ayuda, suplicar tu ayuda Señor En esta hora que tú abras los corazones de cada persona que va a sintonizar este programa Que tú abras los corazones y las mentes para que ellos puedan recibir esta palabra de parte de Dios Señor, te suplico que si alguno está enfermo, tú lo sanes. Que si alguno está herido, Señor, tú lo sanes en esta hora. Que si alguno tiene problemas financieros, problemas en su casa, tú pongas tu mano, Espíritu Santo, porque si alguien puede hacerlo, eres tú. Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en tus manos están todos, en el poderoso nombre de Jesús. Bien amados, que el Señor nos bendiga, que Dios me los bendiga a todos. Empieza el bloque de poder de como llama de fuego a tu vida, punto org. Desde aquí, de Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Alabado sea el santo nombre del Señor. Que Dios bendiga a toda la audiencia de los Estados Unidos que está sintonizando en esta hora. Que Dios bendiga a todos los hermanos. Aleluya, que están pendientes en el chat, que ya han entrado al chat y los que no han entrado, a la parte abajo de su pizarra, eh, dice nombre de usuario y usted pone su nombre ahí abajo, pues puede poner su comentario y puede hablar con nosotros, todos los hermanos que están en Florida, están en Nueva York, con Connecticut, todos los pastores que ya están sintonizando, Nuestro programa de Momento Actual Y como siempre hacemos eh, Queremos darle un saludo A nuestro capitán del barco Nuestro hermano Canaima Díaz Que salude a la audiencia De Momento Actual Poderoso Jesús, Dios le bendiga a todos En esta preciosa noche de Señor eh, Este que le hable su amigo amigos y Canaima A la voz, el nombre escrito para siempre Que lunes tras lunes comparto aquí Con el pastor Michael Acevedo En el programa Momento Actual Así que no te vayas de la sintonía y está pendiente a lo que tenemos para ti en la noche del Señor, en la noche de hoy. Gloria a Dios. Así que estamos transmitiendo de como llama de fuego a tu vida punto org. Escríbenos tu comentario. Habla con nosotros a través del chat. Ahí está hoy nuestro hermano Canaima, como siempre hay pendiente y también pues hoy por ahí eh, están las jefas. Están las jefas este, Por ahí ya mismo le vamos a dar un saludo a las jefas eh, La esposa del hermano Canaima Y le, mi esposa, la hermana Sonia Así que yo le voy a pedir, ¿verdad? A cada una que vaya acercándose al micrófono Para que salude a la audiencia De momento actual Para que vayan saludando Por ahí están las jefas ¡Santo! ¡Aleluya! Eh, voy a dejar a mi hermana eh, loren que sea primero, que ella sea la que salude al pueblo y después hermana Sonia que están escondidas las dos, pero vamos a ponerla aquí a hablar. ¡Aleluya! Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Dios le bendiga a cada uno de los que están oyendo en esta preciosa noche. Esta quien te habla, tu hermana y amiga Lorraine Ayuso, que por la gracia del Señor seguimos de pie. Y aquí, ¿verdad?, eh, apoyando a nuestro pastor y amigo Marcos Acevedo y a su esposa. Esa es mi, esa es mi nena, Sonia, <risa> gloria a Dios. Así que estamos aquí, ¿verdad?, para seguir este desmenuzando, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor y trayendo eh, eh, eh, enseñanza al pueblo de cómo llama de fuego a tu vida. Amén. Amén. Dios les bendiga a todas las personas que nos están sintonizando. yo les bendiga mucho. ...y a gozarse. Amén, gloria a Dios. Bien, el eh, eh, momento actual continúa con un tema muy interesante... ...que tenemos el en loren muy interesante en el día de hoy, y es la continuidad del estudio Los Ángeles. Los Ángeles. Y vimos la semana pasada que los objetivos de este estudio, Los Ángeles, los objetivos eran estudiar las funciones y los trabajos que hacen los ángeles. hay pues muchas personas que pues, hablan de ángeles, pero desconocen su función, no saben lo que hacen, no saben cómo se comportan. Y este estudio que comenzamos la semana pasada va dirigido hacia eso mismo, las funciones de los ángeles. Y hermana Lorenzi, si me puede leer la nota, Amén. Siempre comenzamos con las notas y después seguimos. Amén. ¿Por dónde vamos? Marco? Nota. Arriba. Tengo aquí. Santo. Aleluya. Amén. Gloria. Estamos aquí, es que estaba buscando <risa> nota. Estamos y vivimos rodeado de seres espirituales. Existe otro mundo en medio de nuestro mundo visual con las mismas características que el nuestro, pero sin limitaciones hay seres que están para ayudarnos y socorrernos, pero hay otros que existen para dañarnos y destruirnos este estudio está hecho con el fin de que podamos ver quiénes son estos seres y cuáles son sus funciones amén alabado sea Dios. bien amado, comenzamos diciendo en la nota, de que existe un mundo real uh -huh. un mundo real eh, y mucha gente lo ignora Pero existe un mundo real Que convive con nosotros Amén. Por eso es que usted ha escuchado Sobre posesiones demoníacas Porque son seres malignos Que están en medio de nosotros Que se posesionan de la gente Como también usted ha escuchado De gente que han visto ángeles Amén. Que han hablado con ángeles Y te dicen Ah, pues yo, yo yo vi un señor que se me paró al lado y me dijo esto Y cuando miré para el lado no estaba Son ángeles, mm -hmm. hermano mm -hmm. Y en la función y el objetivo de este estudio Es que usted pueda ver las funciones de estos seres Amén. Como dijimos en la nota Hay unos que están para ayudarnos Dios envía sus ángeles Para ayudarnos Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puerta nadie puede cerrar. Amén. ¿Ah? Dios claro, manda a sus ángeles para ayudarnos. Noche, para meterse a nuestras casas. Sí, señor. Amén. A Manalorén. Amén. Eso es así. Y se meten a nuestras casas, uh -huh. nuestros carros. Uh -huh. amén. Van con nosotros, con nosotros en el camino. Pero también hay seres que nos están esperando al salir la puerta. Claro, es la lucha. Amén. Esa lucha. Uh -huh. Pablo dijo que tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre. Eso es amén. Es contrapotestades que están en los aires metidas luchando uh -huh. para hacerle la vida imposible Suave, sí, es por eso hermano que hay que orar antes de salir cuando usted se levanta sí, pues están ahí esperando a ver Están esperando a ver eh, eh, cómo como se dice cómo te levantaste hoy cuál es la cuál, si la fruta está madura o está, <ríe> yo chequeo, <a> ver <ríe> <ríe> si te cogen pan mal, <ríe> te buscaste un lío <ríe> eso es así eso es así amén Dijimos que es una naturaleza, eh, yo leo uno y tú lees uno, Lorena. Uh -huh. Son criaturas hechas por Dios para adoración, luchas, mensajes cánticos y viven en armonía. No aceptan adoración de acuerdo con Apocalipsis 19.10, son consiervos. La única autoridad que reconocen y respetan es al Dios Padre, Jesucristo y al Espíritu Santo. No tienen limitaciones humanas. Pueden volar, sumergirse en profundidades, no tienen necesidad de comer, viajan a velocidad en eh, luz, no envejecen ni mueren, santo. De acuerdo con Daniel 7.10, son millones de millones de millares. Uh -huh. Amén. No tienen sexo. Y tienen funciones y rango. Uh -huh. Quiere decir que vamos a hablar de seres que tienen criterio propio. Uh -huh. O sea, ellos tienen criterio propio. Claro. Claro. Dijimos la semana pasada Que la única autoridad Dentro de estos puntos que están aquí eh, Lorraine Y Sonia Si me pueden opinar de esto El más importante es eh, Los dos más importantes es Que la única autoridad Que reconocen Es la de Dios O sea Cristiano que nos está escuchando Que está chateando con nosotros Sepa que los ángeles al ser superior a nosotros, lo dice la Biblia, uh -huh. Dios lo hizo superior a nosotros. Ningún ángel recibe instrucciones suyas. Ningún ángel se le doblega ante usted. Okay. Amén. Ningún ángel va y hace lo que usted le dice. Usted no lo coge de muchacho demandado. Gloria a Dios. O sea, y hay que decirlo así porque hay personas que se creen, ¿verdad?, que que El ángel que venga ahora, el ángel. Sí, ahora venga, y lo regañan y todo. Y después sacan cámara y le dice retrate lo que está sí. ahí. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¿Qué dije? ¿Qué dije? O sea, pero es así. O sea, ellos reciben instrucciones. Solamente de Dios. Y yo le dije, vete ayúdame a Lorraine. Mire, ellos se meten ahí dentro... Y sacan la espada y se meten y la defienden y hacen lo que... se Pero es porque Dios le da la autoridad. La autoridad Vete la y orden, ayúdalo. La orden, amén. la orden la amén. autoridad y ellos van. Ok. Amén. Ellos solo reciben... Eh, Loren, dime algo de eso. Amén. Cuando... Te iba a preguntar algo ahora mismito. Déjame ver. Ok. No tiene... Dice, no tiene limitaciones humanas. Para que explique esto... Eh, pueden volar, sumergirse Explica un poquito, ¿verdad? Para la gente que está escuchando Porque la gente la lo mejor, pues, no tiene limitaciones humanas Explica O sea, el ser humano para meterse debajo del agua Y estar por mucho rato ¿Qué necesita? Oxígeno Amén. Tanque uh -huh. oxígeno O estar dentro de un eh, submarino El ángel no Hay ángeles Y oiga esto Y oiga esto con calma Ajá uh -huh. Hay ángeles malignos que están sumergidos dentro de los ríos, atados, sumergidos. La palabra habla en Apocalipsis, Loren, uh -huh. de dos ángeles malignos que están amarrados dentro del río y de aquel, si no me equivoco, okay. y que serán liberados cuando Dios diga. Amén. El ángel no no tiene no necesita oxígeno. El ángel puede volar. Usted no puede volar. Necesita un avión. Eso es sea, así. Lo, lo, lo que más me gusta es que no envejecen ni mueren. No, no envejece <risa> ni mueren. Usted no va a ver un ángel ¿Cuánto? viejo. <risa> Ajá, venga, ven. Ni va a ver un ángel... Ah, mira, tal ángel murió. No, eso eso es una mentira. Eh, y otro puntito, Marco, antes de ir a los... No aceptan adoración. Ajá. Uh -huh. De acuerdo con Apocalipsis 19.10 Son consiervos ¿Qué, qué significa ¿verdad? este puntito aquí? Ok Juan cuando recibe La La mm. visión de Apocalipsis Dice en el capítulo 19 Que él fue a postrarse ante el ángel Amén. Y el ángel le dijo No No me adore Adora a Dios Así le dijo el ángel No me adore Adora a Dios Ok Porque yo soy consiervo tuyo Concibo la palabra con ciervo, conciervo eh es que yo soy un ciervo igual que tú. Igual que tú. Okay. okay. Si usted y el hermano que me está escuchando, que me está viendo. Ve un ángel y tiene la oportunidad de ver un ángel. Y usted de casualidad tiende a adorarlo y él recibe adoración, no es un ángel. Okay, amén. No es un ángel. Porque los ángeles tienen el mandato Loren de parte de Dios, de no recibir alabanza de nadie. de nadie. La alabanza es de Dios. La gloria es de Dios. Todo el honor es de Dios. Y ellos sí hacen caso. Y ellos sí hacen caso. Ahí sí. <risa> ellos, sí ellos sí con eso no transan. <risa> eso es así. O sea que, eh, eh, Marco, el, el, el, la persona que está escuchando, ¿verdad? Que está adorando uh -huh. ¿verdad? a ángeles. Porque conocemos personas, ¿verdad? Que bueno pues no no, no saben ni ni qué por la enseñanza que le han Ajá. que le han dado, ¿verdad? Este eh prenden vela a ángeles. Sí. Este no sé, eh, está a, algo este eh velas este le dan ponen cosas para para, sí. para los ángeles o sea eh, que la gente tiene tiene tiene que entender vela en esta hora que para esto son estos estudios uh -huh. que la gente entienda que no está haciendo nada correcto correcto <ríe> está perdiendo, ¿verdad?, su tiempo porque los ángeles pues eh, al prenderle la vela al ángel o, o pues no no no estás avanzando nada uh -huh. porque según la palabra y Apocalipsis 19:10, ellos no reciben primero, no reciben órdenes tuyas y tampoco aceptan adoración. Eso es así. Amén. Eso es correcto, claro. correcto. Amén, amén. Seguimos. Bien, eh la, la semana pasada hablamos sobre los arcángeles. Y dijimos que de estos son eh, ángeles de alto rango. Eh, dentro de lo que menciona la Biblia, el más mencionado es Miguel. Y pues dentro de lo que hablamos eh, lo Hablamos y Canaima uh -huh. eh, Canaima nos comentó eh, El ejemplo que nos da Judas Cuando el ángel Miguel Canaima Estaba eh, Peleando Por el cuerpo de Moisés Se acercó Satanás mismo okay. Y hubo una pelea en el aire Dice Judas Y Miguel con todo su alto rango Si nosotros habláramos De lo que es Miguel En nuestro lenguaje Tendríamos que decir que Miguel es El superintendente de la policía de arriba Ok, amén Está bueno Para que lo vean ¿Eh? <risa> Por encima de Miguel, Dios Ok Por debajo de Miguel, todos los que pelean wow. Y Miguel con todo y el rango, Lorenz está peleando por el cuerpo de Moisés, en el aire con Satanás mismo, uh -huh. y dice que al ver que la lucha como que no salía a su favor, lo único que él le dio a Satanás fue, el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Sí, no, o dice, sea, no, dijo, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda y como hay gente que hoy en día se paran en los altares decir te eh, no que echételo al bolsillo y, y bríncale encima uh -huh. y esto y lo otro te reprendo muchas veces ahí por el por por eh, por el por el, la autoridad o lo que sea que sé yo como es eso como es eso caraima porque yo no Exacto. entiendo los ángeles con rango respetan y hay seres que se paran a predicar Y le dicen a la gente, y, lo, y la gente ignorantemente, ¿verdad? Como tú dijiste, la señora Basá, repiten como el papagayo. de mira mire, échese al bolsillo. Ahora échale agua. Ahora brínquele. Y la gente brincando. De todo. ¿Cómo es esto? Explícame, canaima. Mira, este... Mira, estoy viendo con mi gorrita nueva. ¿Tanto? <risa> Aleluya. Toda la gorrita me la regaló el pastor la Acevedo, así que... A la vi Exacto. mira este lo, lo, los ángeles verdad eh, como estábamos hablando la semana pasada este y sabiendo, eh, reconociendo verdad que estamos continuando en el tema uh -huh. este los ángeles ejecutan la orden que se les dio uh -huh. son ángeles que tienen todo el poder pero dios no los tiene autorizado a hacer nada uh -huh. y ellos son sumamente es diligente exacto este es lo que se le manda hacer uh -huh. y sus y son superior a nosotros uh -huh. la palabra dice que nos, a nosotros se nos hizo poco menor que los ángeles Ajá. ok y es como estabas diciendo este entonces nosotros como ser humano eh, a veces se nos olvida en nombre de quién es que vamos a reprender exacto nos turbamos y comenzamos te reprendo satanás te reprendo Y Satanás lo que hace es que se ríe de uno Sí Porque en tu desespero Se te olvida, te reprendo en el nombre de Jesús Entonces, este Hay veces que, que, que, que como tú dices Este, y, y como Como tú dices, como yo he dicho Y como hemos visto Este, que comenzamos a jugar un juego Este, eh De que yo te voy a desmarcar al piso de la cabeza ¿Cuántos tiempos llevas ahí? ¿Qué tú quieres hacer? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva ¿A qué tú viniste? tú viniste? ¿Quién te mandó? ¿Por dónde entrate? ¿Por dónde vas a salir? Entonces comienzan a hacer un tipo de entrevista estilo paparazzi, de gratis, <risa> solamente por por, por, por ego, sí. solamente por promoción, sí. solamente por venderse para que los sigan invitando. Seguro. Y Satanás muchas veces lo que hace es que guarde silencio. Llévate la victoria supuestamente. Te voy a hacer creer que me fui de este cuerpo voy a enmudecer voy a enmudecer tú te vas a salir con la tuya pero yo me voy a salir con la mía no me voy de este cuervo y te coge más adelante sí claro que sí a mí tú sabes lo que pasa también este eh, eh, yo creo que la gente eh, ha confundido eh, la gente no los cristianos ¿verdad? estamos hablando de gente que conoce el evangelio eh, han, han, han confundido el poder el, el poder la autoridad, el uh -huh. dominio propio. Ajá. Entonces qué pasa? Lo traen como yo estaba el poder. Yo estaba el poder. Mira lo que dicen. Dios uh -huh. te ha dado el poder. Uh -huh. O sea, no, el, el, no eras tú. Exacto. Esa donde eso quiere llevar, o sea, la premisa, ¿verdad? Lo primero es que Dios te ha dado el poder. Tenemos poder para reprender. Tenemos autoridad, claro, Dios nos la ha dado, pero Dios nos la ha dado. Y eso es lo que como que se nos olvida. Uh -huh, exactamente. Y eso es lo, que, lo como que hay, como que entonces nos turbamos, se turban y como que yo tengo el poder. Yo tengo la autoridad. Yo tengo el dominio propio. Sí, pero tú tienes el poder, pero es en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Eso, eso, eso es ah, sí. como que tienden a confundir. Uh -huh. Y realmente, ¿verdad? La autoridad aquí la tiene Dios. Eso es, sí. eso es correcto hoy entramos en los querubines a me encanta los querubines y estos seres hermano eh, yo quiero que usted use su, su imaginación espiritual use su imaginación espiritual mira lo que dice estos ángeles tienen un rango muy elevado también ya que poseen varias funciones en el reino celestial o sea no estamos hablando de cualquiera pero <tose> estos seres son a nuestra imaginación muy extraño porque la imaginación que usted tiene en su cabeza es de como un ser humano con alas pero estos no son así dice ya que poseen alas cuatro caras cuatro caras cuatro ruedas y caminan usualmente en bonche en corillo en corillo los querubines usualmente... Usted no va a ver un querubín solo. Usted va a ver un querubín... Y como cuatro o cinco con él... O seis. Uh -huh. Todos juntos. Esa es su manera ¿Ve? de... Ajá. Uh -huh. por, por lo narrado en Ezequiel 10... Jehová viaja... Encima de los querubines. Son sus carrozas. Esas son sus carrozas privadas. Uh -huh. ¿Ve? Ya que tienen formas de carroza. Pero para darnos mejor luz... En cuanto a su forma... Veamos Ezequiel 10 Vamos Amén. allá Lo tengo aquí, Vamos ya Vamos a leer Las cuatro ruedas en el versículo 4 Estamos, oiga bien Ezequiel capítulo 10 Por ahí es que va a leer la hermana 10, vamos al versículo 2 ¿Qué dice? Versículo 2 dice Y habló al varón vestido de lino Y le dijo Entra en medio de las ruedas Debajo de los querubines Y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Está diciendo ahí que los querubines por debajo uh -huh. tienen cuatro ruedas. Cuatro ruedas. Vaya siendo en su mente. ¿Qué cosa? El, el, el, el, el, el. el la imaginación. La sí, ima la, el la, picture. Ajá. La, la, la, la imagen. La imagen. Tienen cuatro ruedas. Y dice ahí que dentro de las cuatro ruedas hay carbones. Quiere decir que hay fuego. Encendidos. Amén. Hay fuego en medio de la, de la rueda. Esto tiene que ser algo... Sí, impresionante. Impresionante, impresionante de verdad. Una cosa demasiado uh -huh. de impresionante. Siga viéndolo en su mente, en su imaginación. Es una plataforma con rueda de fuego. Verso 6. Aconteció, pues, que al mandar al varón vestido de lino, diciendo... Toma fuego de entre las ruedas, de, de entre los querubines. Él entró y se paró entre las ruedas. que ¿Eh? Está parado en una plataforma, uh -huh. una plata plataforma con ruedas, claro. El varón vestido de linofino, usted sabe quién es. Así que, uh -huh. Amén. Tiene manos y las alas, verso 8. Y apareció en los querubines la figura de una mano que... De hombre debajo de sus alas Quiere decir que tiene ruedas Plataforma Alas, alas. Wow. Y de dentro de las alas hay manos Mano. wow. uh -huh. Vaya haciendo la figura en su mente Versículo 12 Y todo su cuerpo Sus espaldas sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas ahora es, se metió papá sí, es que lo que Dios crea es espectacular, o sea, espectacular. cuatro caras cuatro caras sostenidas por un torso un torso es una espalda y que, manos tiene manos, tiene cuatro torsos cuatro caras ruedas está lleno de ojos en sus Te... cuatro ruedas dice las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de sus cuatro ruedas Amén. Es, es, es una figura que a lo mejor a su imaginación es algo espantoso vamos a decir wow qué es esto uh -huh. pero son figuras acuérdese que Dios ha hecho son uh -huh. figuras que Dios ha hecho porque para los querubines los seres humanos son una cosa rara. Exacto, amén. Eso es lo que te iba a decir. <risa> amén. Amén. Eso tiene que decir, pero ¿por qué le pusiste dos ojitos nada más, bendito? Bendito, esa gente no pueden ver. No pueden ver. No pueden volar. Exacto. Sí, amén, amén. Uh -huh. Tienen cuatro caras, verso 14. Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín. Es un ángel. La segunda de hombre la tercera cara de león y la cuarta cara de águila imagínate que mezcla <ríe> así que son seres, sin embargo dice ahí que Jehová viaja encima de los querubines ahora si usted todavía no ha hecho bien ¿verdad? su, su imaginación vamos a Génesis a Génesis, capítulo 3 porque eso es lo bueno de estos estudios esto es por la Biblia, Amén. no por lo que Marco diga, porque ahí Marco no sabe nada ¿qué sabes papá? Amén el 3.24 ¿verdad? hecho okay. pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quiere decir que estos seres, aparte de tener como asignación cargar a Jehová, llevarlo, escortarlo, uh -huh. escortarlo también tienen una una asignación de, de cuidar y velar. Por eso son los ojos, ¿verdad? Amén. Cuidar y velar. Y nadie, ningún ser humano que ve una figura así, o sea... Tiene que quedarse paralizado Amén. Porque hermano, mire Yo nunca he visto uno No, por favor, no, no, no, no. Pero, Revelame otra cosa, papá Pero eso. si a mí se me para un querubín <risa> al frente <risa> Es canaima dime, Si dame. se te para un ser así al frente Dime algo <risa> Loreín, dime algo <risa> o sea, soy, Eso es sin palabras Sin palabras, sin palabras Real, Realmente, ¿verdad? Sin palabras a yo estoy tratando de buscar una imagen aquí este eh, que más o menos represente, ¿verdad? Eh, la descripción bíblica, pero lo que muestra son este niño, angelito y cosa no. Era para ponerlo, ¿verdad? Para que las personas que está en viendo el programa, ¿verdad? Pues eh, puedan este, visualizar, ¿verdad? Físicamente lo, lo que lo que de lo que estamos hablando, pero Amén. que a, Cuando hiciste la descripción de, de, de, de todos los ojos, las cuatro cabezas, todo eso, a mi mente vino, wow, pues eso es un fenómeno. Sí. Algo fuera de, de este mundo y fuera de la imaginación de uno. Ajá. Lo imaginamos porque, este, en las películas, que si el caballo con cuerpo de hombre, bla, bla, bla, con alas, pero, este, eso tiene que ser increíble uno ver eso. Eso debe turbar a uno, este... No sé, no sé no, Yo no creo que seamos capaces de soportar Ese no. tipo de visión no, no. Este, Porque la verdad es que nos vamos a turbar Y, y, y, y Te, y, desorienta, y te no, desorienta Y Dios no va a provocar eso en nosotros no, Dios, Ahora, Dios digo yo, <risa> Ahora digo yo Y en que habrá subido Lorraine en que habrá subido el profeta Elías, Elías? cielo Claro sí. Ahí te lo dice tiene carbones encendidos Y todo eso en querubines según la descripción, ¿y sí por qué es que será la transportación. Esa <risa> es la transportación del cielo. Es la <risa> transportación del cielo. Sí, no, y cobró cual de espalda, así no hace falta más, no imagínate. <risa> sí, ¿Y por Eliseo dijo, "Carro de Israel y su gente de a caballo." Amén, amén. Mire, cuando dice las cuatro, las cuatro caras, ¿verdad? Que sabemos que, que cada uno representa algo. Sí. Cada uno representa algo, o sea, que con los querubines pues no hay break. No. <risa> y como nunca andan solos. <risa> eso es otra, esa es otra característica. No, es que este, viendo eso, eh, yo lo veo también eh, teniendo este una cara, otra cara, y cada una va a representar algo diferente sí, sí, dentro también. de la autoridad cada, de Dios. Cada una va tiene una postura diferente. Sí, uh -huh. o sea que este se puede ver aquí de que aparte de que anden en grupo, ¿verdad? Este eh, son capaces de transformarse depende este cómo te lo puedo decir que alguien sí. no dependiendo de la situación, este, sí, mm -hmm. que sí, que yo soy multifacético. Que voy caminando y se me para uno así, Haciéndome la posición de karate, yo me convierto en Bruce <risa> y peleo Bruce Lee con él. Sigo caminando, se aparece un boxeador, yo me convierto en en boceador, o sea, que que sí, sí, sí. se se ajustan a la, a la situación y tienen el poder Aparte de que están llevando al Todopoderoso. Ah, que ahí esa es la más no, que tiene peso. Es, sí, olvídate. Porque cuando tenemos el jefe encima, olvídese. Pero pero que, que, que, ¿verdad? Es curioso, y nos quedamos aquí porque es que es algo impresionante, pero es curioso que, que no te diga que tiene este eh, cara una cara de perro, una cara de... de, de, de o sea, que, que cada una de las caras este representan figuras eh, con poder. O sea, este y con y con diferentes también este eh, características, ¿cómo se llama? Como por ejemplo, el águila eh, eh, pues sabemos que dueño del aire. Pues es eso, puede volar. decir. El león, el hombre, o sea, león, que sí, que para nosotros puede ser algo este eh, fuera de este mundo, pero eh, para la creación tan grande que Dios hace, pues este es como cómo te puedo dejar de ver como me explicó. Ellos es como estaban diciendo ahorita, ellos a los lo no pueden ver a nosotros. Como raro. Como raro. Exacto. A lo mejor nosotros somos los raros. Sino sí, este eh, nosotros, decimos, nosotros decimos, "Oye, pero qué raros son." Ellos dicen, "No, raros o sea, no ustedes. Raro eres tú. Ustedes son lo feo." Eso es lo que te quiero decir, o sea, raros son ustedes. Y fíjate, es interesante porque en esto yo le dije a la iglesia en una ocasión de que Dios es un Dios de cosas diferentes uh -huh, uh -huh. Si tú te fijas La creación ninguna es igual Los hacen? peces son diferentes ninguna. Las aves son diferentes uh -huh. El, lo, lo, Los animales terrestres son diferentes O sea, no es ninguno eh, Todo es diferente Si, sí, si sí, tienen una rayita O un puntito, pero pero son diferentes El arcoíris es diferente sí. no, la, He oído en National Geographic Que aún las cebras teniendo Exacto. tanta raya mm. parecida, las rayas no son iguales ninguna. No. Y eso es algo este increíble este que uno dice, wow, bueno, tantos millones de personas, ¿verdad? Este, la línea de nuestras huellas digitales, huellas digitales son únicas, únicas. No hay brepa para que, que la tengo yo y la tiene otra allá en el otro esquina no. del mundo. Son ah, únicas sí. cada uno, que a lo mejor a simple vista se parezca en todas, pero la mía tiene el puntito en una esquina que sí, tú lo tienes. Bien. Que no, no lo tiene nadie. ¿Sí? Nadie. Exacto. Amén. Fíjese, fíjese lo que, fíjese lo que es nuestro Dios. Cuán grande es Dios. Amén. Por eso es que podemos entender eso, estas figuras. Eso yo creo que lo hizo para que no quepa duda de que yo dije, no, es, sí, sí, es que fuiste tú, a ti fue que yo te mandé a que le predicara. Si mira tu huella aquí, más, sí, nadie más nadie la nadie tiene. nadie la tiene. eres sí, tú. Sí, Yo no me equivoqué, yo no me equivoqué. Es que te equivoqué, tú, yo no. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios aleluya. Así que, estos estos seres son interesantísimo hermano y yo le doy la asignación a todos los hermanos que están escuchándonos a través del, del internet que lean el capítulo 3 completo lealon completo eh, y van a ver una cosa impresionante van a ser una figura impresionante en su cabeza de lo que es un ser un querubín. querubín. y los querubines una de las cosas que tienen, como yo dije ahorita, es que ellos no vacilan en obedecer la, la voz de Dios. Amén. Cuando Dios los puso en el Edén... Lo único que vacilamos somos nosotros. No, no, ¿vale? no, eso es así, eso es así. Eso, dale, dale, que ahí hay un comentario duro, dale, dale, dale, dale. Que, que como dije, lo único lo único que no que, que vacilamos y que, y, y, y que vamos a ponerlo así, los únicos cabezones somos nosotros sobre nosotros que, que, que no hacemos caso. Amén. Lamentablemente. Ahí va, ahí va, ahí sí. va Canaima. Yo quisiera eh, eh, <risa> ver ¿Vale? si alguien en el chat quisiera, ¿verdad?, este hacer algún tipo de comentario o aportar este al tema o lo que voy a decir. Los uh -huh. ángeles y los querubines ni vacilan. Ni, ni titubean en hacer no. O sea, hazme esto y ya No hay ni pensamiento contrario Yo no sé cuán cierto es eso Pero pero lo digo No hay ni pensamiento contrario ah, sí. entonces, no entonces, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros Este... ¿Por qué, por qué Dios nos dio la oportunidad De decidir lo que queramos hacer? Si somos su creación es es De que tema. Dios nos diga Vete a donde aquel idile que, que que si en, si ahora no me acepta, se pierde para siempre. Y nosotros comenzamos a, a cuestionar a Dios. Dios mío, pero no hay otra persona. Ajá. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿O será, será, Dios? Mí, ¿Será pero Dios? Pero también eso le sucede <risa> a muchos, a cualquier persona que, que, que, que esté lleno de la de Dios. Ajá. O sea, que tengo que tengo una vida eh, eh, tan consagrada con Dios que que que Dios lo utilice de manera increíble Interesante hermano Y llega el momento de que dice Dios ¿Por qué yo? O sea ¿Por qué entonces Dios Nos da la oportunidad a nosotros A que decidamos ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? Sí ¿O nada? Mira el ejemplo de Joná Sí, amén El ejemplo de Joná El ejemplo de Joná Vete a Nini y ve a predicar No voy uh -huh. El ángel no hace eso que no hacen eso. Son es una de las preguntitas que yo tengo escrita en una libretita que yo lo voy a llevar para allá arriba. <risa> a hacerle hacele al señor porque el señor bendito no es el libras verdirio, no, no, no, no ha salido caro. <risa> claro, caro, caro, caro, no Ha salido caro. Carísimo, Amén. carísimo. Amén. esto es interesante, hermano, esto uh -huh. es muy interesante lo que estamos hablando hoy. Serafines, Sigue apuntando. Amén. Serafines, vamos a ver. Loren. Estos son, estos son los, los especiales para mí. Eh, estos son seres, estos seres son especiales. Así mismo empezó. Ya que en varios en varios pasajes bíblicos están rodeando a Dios Padre y alabándolo constantemente. De acuerdo con Isaías 6 de Apocalipsis 4 del 6 al 9. Tienen seis alas, con dos cubren su rostro, con dos sus pie y con dos vuelan. Son como una especie de guardaespaldas privados y mortales. No le permiten a nadie acercarse a Dios a menos que Él lo diga. ¡Wow! Vamos a Isaías 6, a ver qué dice Isaías 6. Vamos buscar Isaías 6. Isaías 6, a ver. Si es cierto lo que dice el hermano Marcos Acevedo. Amén. Isaías 6. en eh, ¿El 1? Del 1 al al 3. Ok. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. O sea, nosotros tenemos que sentarnos, Lorena, a analizar esto. Uh -huh. Es más, vamos a leer, eh, voy a aprovechar y voy a leer, antes de hacer el comentario, Apocalipsis capítulo 4, para que usted vea lo que dice aquí. Felicis capítulo 4, del 6 al 9. Amén, del 6 al 9. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y de noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir. Fíjate, Amén. aunque dice... <coughs> Qué interesante Aunque dice que con dos cubrían su rostro uh -huh. aquí Juan está diciendo que ellos tienen cuatro rostros. Muy semejante al querubín. Okay. Estamos hablando aquí de serafines. serafines. Amén. Lo único es que el serafín no tiene ruedas, okay. no tiene una plataforma. Y según verdad corrígeme este no tienen las las cuatro las cuatro cabezas como o sí? tienen cuatro cabezas ok es que como lo que único se... que se tapan con dos se tapan el rostro okay. ok con dos tapan sus pies y con dos vuelan ahora que qué interesante o qué cosa particular tienen estos seres que lo adoran que lo adoran Pero, ¿qué cosa particular tienen estos seres que yo quiero que usted, el eh, que me está oyendo, me está viendo y los hermanos que están aquí conmigo vean? Son okay. los seres que están ah, seleccionados sí. uh -huh. para hacer un perímetro. Sí, cual la espalda, exacto. Uh -huh. Los que hacen esa zona, déjame ver cómo puedo usar, eh, esa zona estéril. Una zona estéril, donde está Dios en el medio. Guau. Wow. Ellos no dejan sin vacilar. Que nadie pase para allá. Porque ahí está Jehová en el medio. Y ellos hacen una zona. Yo no sé si usted ha visto cuando matan una persona en la calle que rápido tiran línea Esa es la zona de perímetro. Ahí no puede entrar nadie porque contamina la escena. Estos seres son seleccionados por Dios para hacer un perímetro alrededor de Jehová. El Dios Padre. El Jefe. El, como dicen en Santo Domingo el, el gordote el batatán el batatán ¿ah? El, el, el como dicen los mexicanos el mero mero ¿ah? Okay. o sea que son son creados para eso para hacer es, esa zona estéril donde vive Jehová amén amén son creado para eso y no se van a hacer otro trabajo no hay <risa> eso otro es otro, para eso. Es otro punto que también nosotros no... O sea, que no es que le dijeron que tienes llamada pastor y se van a barrer la, la iglesia. ¡Santo! Porque aquí es que yo estoy o, cómodo. O al revés. Porque es más fácil. O, o al revés. O no es que te dijeron, eh, mira, eh, escucha, escucha, escucha. La llave de la guagua la guíe, <risa> Y quieren ser eh, evangelistas. Es que a eso no fue que te llamó Dios. Usa la guagua cree, Dios te vosar con el mismo poder que vosar evangelista. O sea, O sea, que Dios lo creó para eso, para que para que eh, eh, provo provocar de que hay creen una distancia porque este terreno esto es eh, eh, como dijiste, este estéril, eh, son estéril. estéril. Sí. estéril. Y yo me imagino también Canema, que Oye, mismo, ¿y, es esa, y esa palabra eh, eh, está terrible. Zona estéril. Esto sí. está libre. ...de microbios, de... ...de, de bacterias, todo. todo... ...esto es puro... ...santo... Y, y, ...y yo me imagino también, ¿verdad... ...Cana y, Mar, y Marcos, que... Eh, ...al... ...querubines y todo lo que, ¿verdad... ...hemos hablado... ...yo me imagino que ninguno de ellos... ...este... ...dijo... ...o se quejó... ...o... ...o se enfogonó... ...este... Mm -hmm. ...y dijo, no, pues si... ...si, si yo si yo quiero ser el serle al Cajemiguel... Yo lo quiero que yo no quiero ser Serafín, yo quiero ser este Gabriel y el otro quería ser no, el Serafín no, yo quiero ser Querubín. No, estos seres, ¿verdad? Que, que Dios ha creado este cada cual obedece el mandato y sigue las reglas tal y como Dios les ha estado ordenando. O sea que, que cuando eh, <risa> cuando hay una salida <risa> ninguno ellos, ninguno Dios dice, <risa> estoy cansado vamos a matarle oh, no yo me voy a quedar hoy yo no voy hoy no. Okay. oye santo okay. y, y le voy a decir más esto es profundo canaima esto es profundo profundo Loren. si Dios le dice dejen a pasar a fulano que venga a hablar conmigo ellos van y se le paran al lado como si fuera un guardia sí. y ellos van pasando y ahí mire la raya Y claro, tienen que proteger Porque si alguno se pone el... fresco Ellos no van a titubear en tirarle ¿eh? <risas> Créame Ay, Ellos suyo. no van a titubear Porque acuérdense que su carácter es así Ellos son así Son creados para eso ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí Y eso nos debe enseñar mucho A nosotros sí, sí, sí. hermano De que Cuando Jesús dijo el que pone sus manos en el arado No mire para atrás Si Dios te llamó, no titubees amén Si Dios te está mandando, no titubees, ve y hazlo, es olvídate, no, que me, olvídate, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Eso es amén. Uh -huh. Los tiene a ellos, <risa> o sea, eh, que, que, que Dios nos manda y tampoco estamos solos, mi hermano no solos. Mira, usted no manda a su hijo a la tienda Esto lo digo yo en los mensajes Usted no manda a su hijo a la tienda Y le dice, tráeme dos paquetes de arroz Y lo manda pelado No, ah, sí. uh -huh. usted le da los chavos Usted lo lleva a la tienda, va con él Amén. Y el muchacho va a hacer la transacción Para ver cómo se hace y, y Pero usted va con él Y así hace Dios con nosotros Yo no quiero entrar a predicar Porque no es predicación <risa> Es un estudio Pero amén. Dios va contigo, Dios te da los chavos, Dios te financia el proyecto, Dios manda a sus ángeles a que cuiden tu proyecto. Y, Dios, y te lo aprueba. Y te lo aprueba, amén. y lo firma, ah, y amén, empieza amén. a construirlo contigo, amén. hace la mezcla. Todo, amén. Gracias, Señor, amén. ¿Para qué? Para que al final, ve, no quería predicar. Amén, hay que hacerlo, Marco, amén. Para que al final, <risa> tú entiendas que la gloria es de Dios. Amén. Que quien señor. lo hizo es Dios. Es, amén. Que, el que Él es el que hace el querer y el hacer en nosotros para que tú no tengas duda de que al final quien lo hizo? Fue Dios. fue Dios que nosotros no estamos solos que tú que me estás mirando por ahí por la computadora tú no estás solo Santo, amén. Dios manda sus ángeles contigo, a que estén contigo en tu casa, a que estén contigo en tu carro, en tu cama en tu trabajo tú no estás solos Sí, señor. Amén. Bueno, vamos a dejarlo. Ir. Yo Amén. creo que yo creo que en eso sucede que, que Aparte de saberlo, nosotros queremos va, ver los ángeles. Dios, Dios mío, muéstrame los ángeles. Muéstrame los ángeles, y como no vemos nada, comenzamos a desconfiar. Sí. Pero sí que lo que tienes que creer. Y sí, por eso no vemos las cosas que, te, que que tenemos que ver por la desconfianza. ¿No? Y más aún este eh, ¿verdad? Que a ah, Dios manda ángeles contigo a luchar, pero con este estudio tú te das cuenta que no es un angelito... Con sus dos alitas... O sea... Son, son seres poderosos... Poderosos... O sea... Que, que, que, que te manda... Está contigo... O sea... Manda sus ángeles... Pero son... Son... Eh, eh, eh, ¿Verdad? Este... Eh, seres poderosos... O sea... No son cualquier cosa... No son cualquier cosa... Que no debes... No debes de temer... ¿Verdad? Cuando cuando Dios te manda... Y te, y te dice... Eh, eh, haz algo... Porque lo que está lo que está contigo Aleluya. Gloria a Dios es mayor amén. es mayor amén No es cualquiera de nosotros que te podamos decir sí. este cualquier cosa me llama No sí. es ninguno de nosotros No mira no, no es ni igual de espalda de carne y hueso que tú le estás pagando Y que al fin y al cabo, cuando pasa esto, lo ves corriendo más que, que, que curso. O sea, <ríe> eso, eso lo, lo, lo que está con nosotros, mi hermano, es fuerte. Es fuerte. O sea, es, es, es algo diseñado a la imagen de Dios. Así que, cuán grande es Dios. Amén. Y que no van a titubear es, es, a la sabiendo. hora de defenderte. Amén, amén. Me llama Ay. la atención ¿verdad? este el, los el carácter de los serafines cuatro eh. puntos vamos Amigo. a vamos a discutir los cuatro puntos en el tiempo que nos quedan Amigo. vamos al número uno ¿Qué dice ahí? dice su, su obediencia es sin, sin discutir o vacilar uh -huh. ello dios los manda vete a esto ok ahí voy Qué bueno que nosotros los seres humanos Ay, somos así, ¿verdad? Sí, santo. Tacho, me voy a con el sueño que yo tengo. Lo... <risa> Apaga la, la alarma. Yo... <risa> 15 minutos más, esos 15, se los lo olvida. Tacho, esos cultos de oraciones que se dan en, los, en las iglesias, los cultos, llenos, llenos, llenos, llenos. llenos, llenos con ¿verdad? calcilla, y <risa> Ay, Canaima. Hasta en el piso se sienten. Hermano, mire, nos reímos porque sí. esto es cierto. Nos reímos por Bueno, llorar. Por, no sí, y que que eh, que adicionales algo jocoso, este Sí, eh, claro. Sabemos que quizá hay personas ahí que no tengan a veces de acuerdo, ¿verdad? Este eh, con, con algún no sé, con alguna comentario con alguna, con alguna sonrisa que saquemos o como ahora que que el culto de oración, eh, hay que buscar silla pero son cosas que están sucediendo. Claro. Son cosas que están sucediendo Amén. este y no podemos, ¿verdad? obviarlas. Pues y es lo que te digo, no lo hacemos por burlarnos, al no, contrario. No. Yo creo que la risa es diciéndole a Dios misericordia. Es ¿Misericordia? Porque, ahí está ahí está la diferencia entre los querubines y serafines y nosotros. Claro, que aunque Ajá. aunque este Eh, estamos por la gracia vivo y le servimos a Dios, ¿verdad? Por eh, la, por la misericordia que Dios tiene en nosotros, nosotros no somos agradecidos, no. Y, y no vamos. Eh, y ¿por qué no vamos? Porque no no el este el quebranto no ha tocado nuestras vidas. Y como no hay necesidad, yo solamente oro y ya está. Pero cuando viene uh -huh. la aflicción terrible que nos está aprietan, hecho. ahí Ay. ahí la hora de culto no nos da para orarle al Señor. Ahí sí, ya, ahí Escuchamos sí. al pastor que ya está hablando, vamos a parero de pie, para orar, para despedirnos. Ahí tú dices, "Dios mío, ya se, ya se fue una hora, que rápido." Ahí sí que queremos ver. Se fueron dos horas, rápido. Quere no, a, que, queremos es, es, es ver mejor. los querubines, queremos ver los sí. serafines, que queremos sí, ver sí. Y no, ellos, no vacilan, hermano, ellos no vacilan, hermano, yo no vacilan. ¿Sabe? Nosotros a, a, a la diferencia de nosotros seres humanos es que Canaima y Lonel Dios nos manda a hacer algo Y bueno, pues yo lo voy a dejar para las seis porque a las 5 tengo que ir a tal sitio No, los ángeles no Los ángeles, hoy yo no tengo que hacer nada hasta que haga esto Sí ¡Bum! Van y lo hacen El número 2 dice Son sabios y reverentes Igual que nosotros en la iglesia, ¿verdad? ¿Ah? Sí Bien reverentes Son bien reverentes, ¿verdad? Igual que nosotros en la iglesia que mucho hay que aprender, ¿verdad? Santo Que mucho hay que aprender Amén Los ángeles, este... Lorraine, son reverentes Ellos apagan el celular Santo No mascan chicles No comen dentro de la iglesia No comen dentro de la iglesia Este... No se paran a la hora de la predicación Y pasan para el frente y síguelo <risa> Ay, Dios mío, Señor Que mucho hay que aprender Hermano, okay. estamos hablando como dijo Canaima cosas que son reales. Eso es así. Y que hay que aprender a, a no hacer las mal correr realmente. Mira, sí, si so, si, pensando ahora, si somos pocos, si Dios nos hizo poco menor que Los Ángeles. Sí. Quiere decir que algo se nos debe de pegar de ello. Claro, ellos? porque es poco. <risa> es que o sea, <risa> no es que somos totalmente diferentes. Es que somos poco menor que Los Ángeles. Ah, que son espirituales, ah que nosotros somos carne y carnihuesos. Sí. Pero nos creó a la misma mano sí. La mano amén. de Dios amén. Es amén Con el mismo propósito de que le sirvamos sí. la Entonces, amén. ¿cuál es la diferencia? Ah, porque es que Dios sabe Sí, es verdad, sí, Dios sabe, claro que sabe sí, claro que sabe eh, que Dios sabe sí. que somos bien irreverentes sí. ¿Ah? <ríe> Santo Dios. Y la gente tiene que Hermano, estamos en un estudio Y no quiero predicar Pero la gente tiene que coger ejemplos de los ángeles mm. De la reverencia que tienen Ante Dios amén. Hay gente que no son reverentes en la casa de Dios se creen mm -hmm. que llegaron al parque se creen que llegaron a, a la casa de, de chencha a la, la, la esquina y no hay reverencia van 20 veces al baño y se paran y hacen 20 cosas que a Dios no le agrada déjeme decirle algo usted le está faltando el respeto a Dios oígalo bien usted le está faltando el respeto a Dios cuando usted se meta al culto Apaga el teléfono, déjelo en su carro. Si el hermano quiere hablar, dígale, hermano, quiero gozarme. Amén. Eso no es una falta de respeto, eso es que usted quiere escuchar el culto. No, no perder el tiempo. Imagínate. Cante, alabe, ayuda a la oración. Amén. Sea reverente. Ya Amén. me quedan dos minutos, Dios mío. Sí, Marco, rapidito, rapidito. Entonces, con todas estas especificaciones verdad que hemos dado... Y, y sabiendo, ¿verdad? Cada puntito que tocamos, nosotros decimos, wow, que muchos tenemos que aprender, este, cómo es que queremos llegar al cielo, porque es que es, es al cielo, nosotros vamos a ser, no, no, no, nuestra tarea en el cielo no es ir con, con ¿verdad? Vamos a ser transformados, uh -huh. o sea, la Biblia lo dice, uh -huh. entonces, ¿cómo es que queremos ir al cielo? Si, no, si, si aquí en la Tierra... Si aquí en la tierra no nos parecemos ni el 10% a Los Ángeles, entonces ¿a qué queremos ir al cielo? Pregunta. ¿No bueno, será la calle cielo en Ato Rey? A ah, ah, ver. Un minuto Dios. me queda. Bueno. ¿tanto? Amado, esto está buenísimo, pero ya nos tenemos que ir. Van a Yanisa pide oración por sus hermanas, por el hermano Iván Reyes y su familia, por el pastor Tomás, el pastor Monte, la pastora Basilia, el pastor José y el hermano Ángel y toda su familia los presentamos en oración y los bendecimos en el nombre del Señor. Aleluya y oramos. Hermano, la semana que viene esto continúa. Pero la semana que viene estamos hablando de los ángeles negativos, de los demonios, de Satanás. Es un tema que no le vamos a dar mucho, mucho auge, pero hay cosas que se deben de discutir. Para que usted sepa, porque Pablo dijo, Anaima, Pablo dijo, para que el enemigo no tome ventaja. Amén. Padre Santo, Padre glorioso, te damos gracias por cada una de las personas que estuvieron pendientes. Te damos gracias por esta hora, te damos gracias por Como Llama de Fuego, a tu tuvida.org, y por nuestro hermano Canaima. Bendice a cada uno de los que estuvo pendiente y ve con nosotros, manda ángeles.